La obra de Fidel se hizo eterna por ser tan generosa con la humanidad y porque también todas las hachas se quebraron cuando quisieron tumbarlo. La fuerza del Caguayrán. En el corazón de nuestro pueblo viven los héroes y mártires de la patria. Sus nombres, recuerdos y su presencia es algo palpable como la del comandante en jefe, porque la muerte se convirtió en victoria, libertad y en vida para el pueblo. Como cada domingo a esta hora les damos la bienvenida a nuestros oyentes para juntos valorar los logros de la revolución cubana gracias a la gigantesca obra de un honorable cubano, Fidel Castro, Castro Ruz Hombre, Los ha agradecido su compañia Ni la muerte cree que se amoderó de ti Por su contribución al incremento de la calidad de vida de los cubanos se le confirió al líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruz hace varios años, la condición de miembro de honor de la Cátedra del Adulto Mayor de la Universidad de La Habana. Entre sus preocupaciones siempre estuvo la de mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad como una prioridad para el gobierno cubano de cara al progresivo envejecimiento poblacional de la isla. Decenas de abuelos del municipio de Sierra de Cubitas se benefician con los programas de los Centros Integrales Diurnos de Atención a la Tercera Edad incluido el Hogar de Ancianos 1 de Mayo en la Comunidad Cubitas. Cuando digo Fidel, ¿cuánta historia decimos? Moncada, Abel, Aide, Melba, Raúl, Granma, Fran, Che, Camilo, Sierra Maestra, Jirón, Martí, siempre Martí. Cuando digo Fidel, digo Martí en letras mayúsculas, Revolución Bolivariana del siglo XXI. Los sueños del comandante en jefe se materializan en nuestro territorio con la existencia de la Casa de Abuelo en la cabecera municipal, donde la vida sociocultural de este centro tiene un rol fundamental. Allí sobresale la atención integral durante el día para enriquecer cada jornada de esas maravillosas personas, lo que facilita que la familia pueda desempeñarse en el trabajo y el estudio, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico del municipio. El cuerpo es siempre el mismo y decae con la edad. La mente cambia sin cesar y se enriquece y perfecciona con los años. Son sus abrazos muy tiernos, más dulces que caramelos. Su lecho tibia e invierno, eso y más, nuestros abuelos. Atención al adulto mayor, una prioridad de nuestro sistema social. Como siempre quiso Fidel... El Estado de la Mayor de las Antillas se preocupa por el mejoramiento de la calidad de vida de los abuelos a través de la atención integral diferenciada, además del apoyo de los profesionales del sector de la salud. Fidel consagró toda su vida la solidaridad, y encabezó una revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes que se convirtió en un símbolo de la lucha anticolonianista, anti y antiimperialista por la emancipación y la dignidad de los pueblos. Usted está en sintonía con su programa La Fuerza, la Fuerza del, del Caguayrán, espacio dedicado a resaltar los logros de la Revolución Cubana dirigida por Fidel Castro Ruz. Hombre de pensamiento y acción, líder de las causas justas y convencido de que un mundo mejor es, es posible. posible. A pesar del bloqueo norteamericano a nuestro país, Cuba ha sido elogiada en múltiples ocasiones por representantes del Programa Mundial de Alimentos por la protección a los grupos vulnerables, dígase niños, embarazadas y ancianos. Sobre cómo se materializa la política de atención al adulto mayor en el municipio, le ofrecemos el siguiente reportaje de Georgina González Meléndrez. El envejecimiento poblacional es un fenómeno al cual los cubiteños no escapan. Para garantizar y proteger a los ancianos y su calidad de vida, se han puesto en marcha programas que cuentan con un nivel de recursos. La Casa de Abuelos, primero de septiembre, es una institución en la cual más de 35 adultos mayores de ambos sexos permanecen con esos beneficios. En lo que va de año, el sector de la cultura, el INDER y otros organismos e instituciones trazan acciones encaminadas a la recreación y la salud de estos adultos. Delfín Gutiérrez Leal es uno de los que a sus 80 años considera el envejecimiento una etapa imprescindible. Creo que es imprescindible, la mejor etapa que puede vivir un ser humano en la vejez en un sistema como el que tenemos, que es un sistema que es para todo, no para una parte de, del pueblo, sino para todo. ¿Usted considera que se le asegura esa etapa en Sierra de Cubitas a los adultos mayores? Creo que sí, hasta de forma que increíble que está la educación del adulto mayor que viene a darnos clase aquí del nivel superior. Lo no he visto en ningún país del mundo. Otros adultos como Joaquín Claro consideran que la atención para garantizar la vejez es muy buena. De la atención que se le da al adulto mayor en Cuba, es súper buena, no buena, súper buena, beneficiosa y que no hay con qué pagarla. Como le estaba diciendo, la atención del adulto mayor es una cosa que realmente no hay con qué pagarla, porque le está dando la vida a ese abuelo, a ese adulto mayor, que no tiene posibilidad de, de mejorar su vida de otra forma. Con el país, con el gobierno que tenemos, la verdad está asegurada. El Estado cubano se preocupa por mejorar la estancia de los ancianos en las instituciones creadas para esos fines, con acciones de prevención y rehabilitación dirigidas a los abuelos, la familia y la comunidad. En Cuba, a partir del año 1959, se comenzó un trabajo muy serio desde el punto de vista social, legislativo, como de asistencia médica que garantizará la salud y la asistencia social para los adultos mayores y el disfrute de una vejez con óptima calidad de vida. La actual esperanza de vida al nacer, más de 70 años, coloca a nuestro país en una situación privilegiada dentro del hemisferio y al mismo tiempo señala la dedicación de recursos humanos y materiales que el Estado cubano ha puesto al alcance de toda la población. Laboramos para ustedes Miguel Ángel Quiroga Acosta en la redacción, grabación, corte y edición Yamílca Barceló Herrera. Todos bajo la dirección artística de Judith Noda Díaz. Quien les habla Maibel Zulueta Artiles. Los esperamos el próximo domingo en este su programa, la, la fuerza del Caguana.